Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar En el mes de junio El especial de Rafael Orozco hey! Bueno mi gente, todo el mundo con las palmas Que llegó el binomio El especial de Rafael Orozco Y el binomio de oro No te lo dije. Señoras y señores, bienvenidos a este gran especial de Rafael Orozco a través de Sasaima FM Estéreo y Frecuencia 5 en el municipio de Vergara. Y señoras y señores, el gran especial de Rafael Orozco. ¡Bienvenidos! ¿Cuánto percibiste por esa primera grabación? Eh... La primera grabación, tres mil pesos. ¿Qué...? ¿Qué hecho, recuerdas, en esa grabación, antes o después de ella, que, que siempre va, viajan contigo, que, que no se apartan de Por ti? ejemplo, unas cosas importantes, el Cacique de la Junta, por ejemplo, yo eché un saludo por ejemplo, el Cacique de la Junta, que hoy en día yo un medio día y, y es un grande de la música. En, eso, en ese disco grave pues, y eché ese saludo, el Cacique de la Junta. Y también mi primer éxito, también, te eh, dio un medio día, cariñito de mi vida. que la gente sfugion e ti è post anteriore All right. <laughs> Canciones bonitas que le cantaste a Colombia Siempre te recordaremos tus canciones esas pa'l cielo harfol cordono soñando rafael narosco se fue pa'l cielo <risa> vino deเยgo con todas sus canciones que gente escuchó en tiempos anteriores Después de ser una persona desconocida eh, en los medios artísticos y, y luego convertirse en una persona famosa dentro del aspecto del arte vallenato ¿Qué diferencia hay entre ese Rafael humilde y el Rafael... Bueno, eh, te voy a ser sincero, yo realmente no he recibido, no he notado así un cambio tan brusco Es decir, yo siempre he sido una persona muy sencilla y... Y siempre me considero Rafael Orozco desde que comencé, y la fama no me ha hecho cambiar, yo siempre sigo siendo la, la persona sencilla, y trato al más humilde como al más alto, es decir, que para mí no hay discriminación. so sin න්රි නැරි පිබා avez නීව අන්BBපී් මපතු නිප්න පියන් ම දබට විනන. Rafael, se según lo que estuve investigando eh, En tus inicios cantaba mucho tono menor ¿Por qué hoy día no, no lo has no lo has llevado al acetato? Eh? Bueno, eh, nosotros precisamente en este disco Tenemos un tema de José Vázquez que se llama Esa Una canción muy linda, una canción muy sentida En eh, donde se la dedica eh, el compositor José Vázquez a la esposa Es decir, eh, la gente pues Va a escuchar el primer tono menor que, que yo llevo al disco y en este caso con el vino de ඔය ඔටessions <muchas> Yo quiero esas 100 ,000. Está en el ritmo que tú bailas tú le este es el gran especial de rafael orozco a través de sasaystero y frecuencia 5 ya regresamos ah y hoy tengo una razón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 estamos de nuevo, señoras y señores, en este gran especial realizado por Sasaima FM Estéreo y Frecuencia 5 del municipio de Vergara, para deleitarnos de Rafael Orozco, su voz y su canto. ¿Qué es lo que ha hecho, Rafa, que ese grupo se sostenga en cuanto a la... más No no tanto la calidad, sino al, al, a ese, esa conjugación humana que... Bueno, eso sí te puedo comentar lo siguiente. Nosotros eh, en la agrupación todos nos queremos, nosotros somos una familia. Todos, fíjate que nosotros, el único que hace falta, es, aparte de Daniel Parodi, que se inició con el binomio, Eh, ...o Waldo Rincones que falleció, los demás somos los mismos integrantes... ...entonces nosotros todos aportamos, por ejemplo, tú puedes apreciar que nosotros hacemos discos... ...en cada en cada lepe sale un disco del vino a esto lo hacemos en grupo... ...nosotros aportamos una idea, vamos a hacer un disco de esta forma y la hacemos... ...por ejemplo, ahorita eh, veníamos de eh, de Arranca del Meja y, y, y pensamos hacer... ...y estábamos yendo unas canciones ahí y pensamos, compadre, vamos a un tema para los colegas... ¿sí? hicimos un tema que va a salir en el nuevo LP y los demás pelados también aportan, cada quien hace su tema por ejemplo eh, ya José Vázquez compositor ya dentro del grupo lo, como lo es Chicho Valle, como lo es Marcos Díaz o sea que todo, cada quien compone ahí, mi compadre Romero, todos hacemos canciones y, y eso ha hecho pues eh, que el grupo se, se compenetre más නාවාවා. පිහි්ඳඳා. පෙඳවාරිරTele එකාවිල් පව් මේ පවාරඦ සඳි statistics වඳ최ක ඟ් අතවඳු පෝරවාය ඔ්ු එවව ¿La vas? puesto caprichosa? Yo te veo rebelde. ¿Por qué no me has vuelto a llamar para decirte vuelves? ¿Por qué no has vuelto últimamente a pasar por mi casa? Yo estoy en una situación que se me ha vuelto rara. nosotros porque no tratas de enfrentarcarme por favor qué pasan tú eres todo en el mundo para mí yo sin ti no sé vivir tú me vas en con tanto que yo te quiero tener pero sin poderte verlo day yeah. tenemos pa' qué tear la solución se busca tratemos de arreglar la buena pa' quedarnos juntos si es cierto lo que siempre he dicho de que yo te gusto ya me hasta me sobra decir que tú también me gustas no le pares volar a la gente que eso es el de nemo no somos quien no me cansó es una buena solución que las manos tenemos si quieres hablo ya con tu mamá si quieres con tu papá con cualquiera de los vos si quieres hasta el cielo subo yo sabe que me dice dios que no se me va a negar porque te quiero lo suficiente como para darte una buena vida a estoy ya para que tú si and Te escucho en tiempos anteriores camino, seguidamente la invité a bailar y comentaba con todos mis amigos, a esa morena la de conquistar, pero todos dijeron lo mismo, esa morena la quiero yo. Seguramente Seríamente la invité a bailar y comentada con todos mis amigos, esa morena la de conquistar, pero toditos dijeron lo mismo, esa morena la quiero yo. Seguramente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 cuerpo cada <risa> recuerdo <risa> motivo sincero pa quererte más en todos <risa> indios de <risa> mi cuerpo siento que al evitar el impedir que el rodar de las horas nos lleve a la muerte es evitar que cada día que pase yo te quiera más si en cada gota de sang What? conservo mis amistades soy un hombre humanitario conservo mis amistades siempre hago lo necesario sin hacerle mal a nadie pero te pavilo di marcos se la quitó amigo que pavilo pierde amigo que rebala cae amigo que pavilo pierde amigo que rebala cae y ahora dice marcos día hay qué buena suerte la mía amigo que pavilo pierde amigo que rebala cae amigo que pavilo pierde amigo que rebala cae Vamos ahora con unos mensajes de interés y ya retornamos a este gran especial de Rafael Orozco y el Binomio de Oro. ආල ඔ ඔත එප සə සත අ